Cuentos de hadas españoles El plato de oro Érase una vez un lugar llamado Seri A donde llegaron dos vendedores de ollas, cacerolas y baratijas hechas a mano Como los dos vendían los mismos artículos Se preguntaban cómo podían vender los dos en el mismo pueblo y ganar dinero uh, ¿Cómo podemos vender el mismo artículo a la misma persona? Si te lo compran a ti, ¿por qué me lo comprarían a mí otra vez? Si me permiten interrumpirles, tengo una idea. ¿Por qué no dividen la ciudad en dos? Usted puede vender sus cosas en una parte y usted en la otra. En cuanto acaben en su zona, pueden ir a vender sus artículos también a la otra. ¡Qué idea más brillante! Muchísimas gracias por su ayuda. Así, Majes y Sandar separaron sus rutas y empezaron a llamar a los lugareños. ¡Ollas y cacerolas! ¡Ollas y cacerolas! ¡Van acompañadas de brillantes baratijas! No muy lejos, una niña oyó gritar al vendedor. Corrió dentro de la casa a llamar a su abuela. ¡Abuela! ¡Alguien está vendiendo baratijas brillantes! ¡Quiero una pulsera! ¡Cómprame una! ¡Oh, pequeña! ¡Ojalá pudiera! ¡Pero no tenemos dinero! ¿Cómo la compramos? Oh. ¿Qué? ¿No podemos vender ese plato feo para comprarme la pulsera? ¡Oh! ¡Esa cosa! ¡Está cubierto de negro Jin. ¿Quién cambiaría eso por una pulsera? ¡Oh! ¿Lo intentamos, abuela? ¡Por favor! ¡Oh, vale! ¡Lo intentaremos! Enseguida, Majes llegó a la casa de la niña ¡Sí, aquí! ¡Quiero una pulsera! Majes vio los harapos de la niña y enseguida decidió ignorarla No me hagas perder el tiempo, pequeña. No puedes comprar esto. Pero primero tiene que decirme el precio, ¿verdad? <risa> vale. Cuatro monedas. Dámelas y compra tu pulsera. ¡Ay! Cuatro monedas. ¡Ay! Lo sentimos. No tenemos dinero para darle. Pero si quiere entrar... Puedo ofrecerle una cosa a cambio. Ah, vale. Pero rápido. Tengo que vender estas cosas a los que tienen dinero para comprármelas. La casa estaba en unas condiciones lamentables. Las paredes se caían, el tejado estaba parcheado para cubrir los agujeros y había ratones por todas partes. ¿Qué? Son muy pobres. ¿Qué demonios pueden ofrecerme? Los ratones. Señor, solo tengo este plato de hollín que ofrecerle Mi nieta quiere de todo corazón una pulsera ¿Aceptaría esto? ¿Eh? ¿Esta cosa fea y sucia? Pero mira cuánto polvo La frotaré Espero que por lo menos sea de cobre Cuando Majés frotó el plato Desapareció la ceniza Y una pequeña parte del plato empezó a brillar ¿Ah, ¿Qué? Era un plato de oro ¿Qué ha pasado? ¿Le pasa algo? ¿Puede comprar esto? Magesh era un hombre codicioso, pensó para sí mismo Esto es oro puro, debe de valer cientos de miles Debería irme silenciosamente y regresar más tarde Están convencidas de que ese plato no vale nada y me lo darán por nada <coughs> um, ¿Pero cómo puede ofrecerme ese plato inútil? ¡No vale nada! ¡No tiene ningún valor! ¡No lo quiero! ¡Oh! ¡Por favor, no diga eso! ¡Le romperá el corazón a mi nieta! ¡No puede encontrar la manera de darnos una pulsera! <risas> ¿Una pulsera? ¡No puedo darle ni media pulsera por esa cosa inútil! Ya me han hecho perder mucho tiempo. ¡Me voy ahora mismo! Oh, ¡Es un maleducado! ¡No quiero nada! Cuando Mahesh desapareció por el mercado, Sandar llegó al mismo lugar a probar suerte. ¡Ollas, cacerolas y baratijas! ¡Ollas, cacerolas y baratijas! Hola, pequeña. ¿Quieres comprar algo? No tengo dinero para comprarte algo Oh, debes de tener algo No te pongas triste Hagamos una cosa Tú me dices que tienes Y yo intentaré intercambiarlo Trato hecho Oh, vale Quiero una pulsera, pero no la quiero gratis Tengo un plato viejo que puedo darte ¿Quieres echarle un vistazo? <risa> claro que sí. A ver si hacemos el trato. No sé si le servirá para algo, pero aquí tiene. Sandar sabía que el plato no valía mucho, pero era un hombre generoso y honesto. No quería partirle el corazón a la pequeña. Había decidido intercambiar el plato viejo por la pulsera. Para que el trato pareciera un trato, ...decidió examinar primero el plato... Mmm... Vale... ...intentaré sacarle el polvo... ¿Qué? ¡Es un plato de oro! Señora... ...esto vale más que todo lo que tengo... Vale miles... ...no tengo suficiente para comprar esto... ¡Oh! ¿En serio? Soy una anciana... ...y no entiendo de dinero... Pero parece honesto y bueno. ¿Por qué no lo lleva y le da a mi nieta una pulsera? ¿Una pulsera? ¡Puede tener más de mil pulseras! Espere un momento. Puedo darle todas las ollas, cacerolas y baratijas y hasta la última moneda que tengo por este plato. Por favor, permítame quedarme ocho monedas para poder atravesar el río y mi báscula con su tapa para guardar dentro el plato. La anciana estaba muy contenta. Ahora tenía muchas ollas y cacerolas de barro y su nieta muchas baratijas brillantes. Despidieron alegremente a Sandar. Sandar también estaba muy contento de haber encontrado el plato de oro. Sabía que su vida estaba a punto de cambiar para siempre. No muy lejos estaba Majés, que también pensaba lo mismo. Pero lo que no sabía era que sus sueños se habían desvanecido oro, oro, voy a ser rico seguro que a estas alturas la anciana habrá perdido toda esperanza me dará el plato de oro a cambio de nada conozco el arte de vender sabía que me estarían esperando fuera bueno, he cambiado de opinión No puedo ver a una pequeña triste Les compraré el plato de oro... Bueno, ese plato negro tan feo Pero no puedo darle la pulsera Déjenme pensar ¿Pensar qué, señor? No necesitamos nada de usted Ya hemos vendido nuestro plato de oro a un vendedor sabio y honesto ¿Qué? ¿Dónde? ¿Cómo? ¿A quién? Usted es un mal educado. Y ahora además lento Él nos dio todo lo que tenía Menos ocho monedas y su báscula A estas alturas ya debe haber cruzado el río ¿Qué? ¡No! ¡Minero! ¡Mi Pero la pequeña tenía razón Majés llegaba tarde Sandar ya había cruzado el río Mahesh estalló de ira y empezó a saltar arriba y abajo moviendo sus manos en el aire Odiaba a Sandar. Estaba gritando Pero Sandar estaba muy lejos No podía oír ni una palabra ¡Ven aquí enseguida! ¡Ese es mi dinero! ¡Ah! Ahí está Mahesh ¡Salta de emoción! Me está saludando Quizás se haya enterado de lo que ha pasado ¡Mira qué contento está por mí! ¡Hola! ¡Gracias! ¡Yo también estoy contento! ¡Hasta luego! ¡Oh, oh, oh, oh! ¡Mi dinero! Sandar se había ido Y Mahesh estaba allí en el suelo Lamentando sus acciones Si no hubiera sido codicioso El plato de oro sería suyo Recordad, la honestidad es el mejor principio.